Voy directo al Hood, bandoleros del sur, vestidos de la NUS. Se mete como los vampiros donde hay poca luz.、Sí. Lleva a l diablo por fuera, por dentro,、sí. lleva una cruz. Se deben preguntar qué es lo que me dejó tan loco.、Sí. Porque me cuesta poco dejarle los platos rotos. Que yo sí tengo pa' contar siempre y me quedo corto. Mientras otros tienen que inventar pa' que vendan su yoco.、Sí. Es diferente cuando el canto va del alma. Y siente que solo con eso puede encontrar esa calma. Que me da lugar para pensar en todo lo que falta. Para terminar la última letra que pedí a la banda. Calma, yo sé que me están llamando. y también sé que me llaman desde el infierno, pero bueno, quedan pocos locos en mi terreno que pueden hacerlo como los de mi banda lo hacemos. Mi mercancía es fina, el cala en la cocina suena por las esquinas de villas de Argentina, v i d a loca divina, quiero más vitaminas, polvo deadas h madrinas, barberos c r e s p o real. Mi mercancía es fina, el cala en la cocina suena por las esquinas de villas de Argentina, v i d a loca divina. Quiero más vitaminas, polvodeadas madrinas. Mi madre ya me desconoce, mira preocupada. Porque sabe que soy orejano pa' la brigada. Porque yo tengo maestras, cocineras y abogadas que me esperan con la mesa puesta lista y preparada. Padre, te lo dedico, lo soñé desde chico. Y un día al otro lo volqué sobre mi nuevo disco. q u é contento estaría mi abuelo si me hubiera visto. Poniendo a saltar a los h e a d e s cuando agarro el micro. ¿Cómo no me va a costar a mí vivir tranquilo? Si no estoy ciego, pa' mirar q u é pasa al lado mío. Trato de levantar hablándole al pueblo argentino. Sigo buscando la calma en cada letra que escribo. Costumbres argentinas, costumbres argentinas. Fulvito por la calle, facito en las esquinas. Mis bendiciones para el Chucky, dueño de esta rima. Mi hermanito sigue rico. バーベあスケットグレアルミメ